Concejal por Unión por la Patria. En segundo lugar, ¿eh? detrás de Federico Martínez, el lista que encabeza Rogelio Ibarra Aguirre y que además es delegada de Defensoría de la Provincia en la ciudad de Tandil, la doctora Noelia d o m e n e g h i n i Noelia, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿Por acept... gracias a ustedes por la invitación. <risa> bueno, p o r qué aceptaste ir en la lista? Eh, creo que,、ah, eh, sin perjuicio de que vengo del sector privado, bueno, soy abogada de ejército a la profesión. Te paso el detalle que desde marzo yo ya no estoy como delegada de la a s e s o r i a d l Pueblo, asumió en su momento la doctora Camila Santoro, así bien nos bien. generamos confusiones. Sí, muy bien.、Eh, pero bueno, vengo del sector privado y creo que lo que me caracteriza es mi vocación de servicio y, y, y mis ganas de, de hacer por la ciudad de Tandil, que, en la que nací. Y, y por tener una ciudad diferente a la que veo hoy, ¿no?、Eh, una ciudad más igualitaria, con menos desigualdad, con más justicia、uh -huh. social. Así que, bueno, eso es un poco el, el motivo del porqué. Y obviamente con un proyecto político distinto al que venimos teniendo hace más de 20 años ya, o 20、uh -huh. años y espero que sea hasta acá. Eh, con una mirada distinta n o de, de, de la ciudad y de la política también.、Uh -huh. Y hablando de la defensoría, digo, esa experiencia que, que tuviste、eh, en la defensoría de la provincia de Tandil,、eh, ¿puede colaborar si sos electa concejal en las ideas que, que vas teniendo? Sí, sí, claramente, porque uno cuando está en los lugares públicos va teniendo, digamos, esta cercanía con la gente y, y va conociendo un poquito, digamos, Eh, qué, qué pasa en la ciudad, cuáles son las problemáticas que se van, digamos, repitiendo,、eh, cuáles son las dificultades cotidianas del día a día de la gente. Siempre hay parámetros como que uno va viendo que, que se van repitiendo o necesidades, y bueno, obviamente que eso uno lo, lo toma como todo. Aparte que cuando estuve en su, en su momento en la defensoría también participé en muchos lugares. Eh, de mesas y foros públicos donde d intervenían g a m o s i distintos funcionarios y se trabajaban distintas temáticas relacionadas también a lo público, y también uno va teniendo y se va formando una mirada digamos, de i g a m o s d la ciudad y de las problemáticas que, que se ven todos los días. n o Noelia Gabriela te saluda, buenos días, un gusto hablar con vos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien. Vos sabés que estuve leyendo a l g u n a s de tus comentarios también en, en, con la prensa y demás. Hablabas que、eh, las políticas públicas locales no llegan a todos los sectores, ¿no? Que es necesario mirar un poquito más allá. ¿A qué políticas te referís, por ejemplo? Mira, nosotros estamos, entendemos como espacio político que es bastante general, digamos. Desde, hablamos desde la cuestión de vivienda, por ejemplo, que es una gran deuda que tiene el municipio local con la, con la, con la gente de Tandil. Que la encontramos todos los días ahora cuando charlamos con la gente.、Eh, pasamos también por el tema de seguridad, que es un tema que entendemos hoy, hoy digamos, hoy marca una problemática en la ciudad de Tandil que se viene desconociendo, invisibilizando ya desde hace unos años. Y esto también lo digo con conocimiento, porque、eh, este participar de espacios públicos, digamos, me, me empe empecé a mirar que había situaciones donde, si bien la gente las planteaba, no había un abordaje y no había una visibilización de esas problemáticas. Y creemos que esto viene en aumento, lamentablemente. Es otra de las cuestiones a, a trabajar.、Eh, siempre tra tratamos también de ver el tema de, de las políticas públicas definidas con el medio ambiente, que es otra de las cuestiones que, que también pasaron incluso problemáticas por la asesoría n que tenía que ver con la protección de sierras y medio ambiente en la ciudad de Tandil. Eh, hablamos también del tema de la generación de empleo, digamos, genuino, ¿no?、Uh -huh. Ese、eh, es gran, un gran tema también a, a seguir trabajando en la ciudad, no solamente en lo que implica lo del turismo, sino también desde otros lugares, de otros espacios, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado. Digamos, creemos que hay un abanico de, de, de dificultades que, que, que estamos dispuestos a, a transitar y a, y a buscar soluciones para atendir. Eh, en el proyecto político que acompañamos, b u e n o Rogel i y Parraguirre h a venido haciendo muchas gestiones a lo largo de todos estos últimos años, digamos, que, que, que se están viendo hoy desde, desde la eficiencia, digamos, de esas gestiones y, y, bueno, y, y cosas que, que aumentan, digamos, la ciudad en calidad de vida. Y bueno, la, la idea es trabajar en esa línea.、Uh -huh. Eh, charlando con Rogelio sí, en varias oportunidades aquí en el programa, nos decía que la recepción con la gente es muy buena.、Eh, te pregunto, el, ¿el tema que le plantea a la gente a ustedes, principalmente es la inseguridad o hay otros temas? La inseguridad es un tema que se viene reiterando. Yo te diría que la inseguridad, la vivienda,、eh, digamos desde lo local, ¿no? Son dos temas como bastante, digamos, reiterados. La seguridad no solamente de lo que es. Si se quiere la inseguridad, valga la redundancia, desde, desde, bueno, desde robos, hechos delictivos, digamos, sino también lo que tiene que ver con seguridad vial, que es otro gran tema, digamos, que, que, que viene preocupando a la gente.、Eh, el otro día tuvimos el foro de políticas públicas en el campus universitario, que la verdad que fue muy exitoso y pudimos contar con la participación de, de ciudadanos y ciudadanas que, que tienen ganas de ser escuchados y de que su voz se tenga en cuenta al momento de generar estas políticas públicas que nosotros planteamos. Y que es con la gente, ¿no? Es escuchando a la gente que es la que realmente tiene los problemas y, y ser receptivos de eso para ver que, que, por dónde ir o, o qué abordar o qué no abordar. Y bueno, y la, la seguridad es un tema realmente, y hablábamos el otro día en, en el foro de esta cuestión de, de, bueno, de la ruta, la cantidad de homicidios culposos y demás que vienen sucediéndose en la ciudad de Tandil, el tema de los contenedores también con las motos, digamos.、Eh, realmente hay una preocupación de la gente. Eh, y, lo, y lo notamos en eso y en el acceso a la vivienda. Después, obviamente, hay, todo, hay, hay, una, hay una situación generalizada que tiene que ver bueno, con, con la situación actual de, de, del país, que obviamente no, no, no desconocemos, más allá de que creemos que, que Sergio m a s s a nuestro candidato a presidente, viene trabajando arduamente para poder buscar soluciones desde lo económico y que, si bien, digamos, cuando asumió como ministro de Economía, encontró un país bastante. O del todo complejo en lo económico, creemos que viene tomando las medidas adecuadas para, para salir de a poco de esta crisis, pero bueno, también es un tema que la gente referencia porque se encuentra en situaciones complejas. La, la problemática del acceso a la vivienda viene también de la mano de esto de, de los aumentos de los alquileres d e la ciudad de Tandil, que es un tema que también vi en su momento en la defensoría, la gente hoy no, no, no le alcanza, digamos, un salario. Eh, habitual de ocho horas de jornada para poder、eh, pagar un alquiler, tener una vivienda acorde a, a, su, a su familia y, y, y vivir, ¿no?、Eh, digamos, eso es como lo, lo que uno ve como más, digamos, de todos los días. Hay otro punto, Noelia, que los diferentes o las diferentes precandidatos han comentado、eh, y que han escuchado o que ven en cuanto a lo que se quejan los vecinos, que es、eh, que hace falta.、Eh, El Tema comunicacional, n o la incapacidad que tienen algunos vecinos por llegar a la municipalidad y comunicar sus,、eh, sus complicaciones, sus problemas y demás, n o el ser escuchado sería una cosa así.、Uh -huh. Vos venís de trabajar a un lugar donde básicamente tu función era escucharlos, n o pero ¿te parece que se tiene que seguir implementando esto, que hay que aceitarlo, que se pueden hacer más cosas? Totalmente. Totalmente, o sea, esto, esto como bien decís, es reiterado por los vecinos de Tandil de que tienen una problemática puntual e intentan que el intendente o alguien del Ejecutivo Municipal los escuche y esto no existe. Esta queja también viene, digamos, es constante. Eh, justamente nosotros planteamos lo contrario. Digamos, nosotros necesitamos、eh, llevar a cabo una política de gobierno eficiente con la gente adentro, con la gente participando de manera activa. Por eso el sentido del foro, por eso la, la, necesi la necesidad de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, digamos, porque entendemos que ese es el modo y que ese debe ser el modo. Eh, y más desde, desde un lugar del Consejo Liberante, n o que uno tiene esta representatividad de, del pueblo tandilense y que justamente a través de la escucha, donde uno puede tomar conocimiento、eh, de, la, de las problemáticas de, todo, de todos los barrios, de toda la gente y poder、eh, elaborar las propuestas que sean necesarias para, para soluciones, n o sin duda. Bien. Bien.、Eh, Noelia, la última pregunta es igual para todos.、Eh, lo sacamos, lo dejamos de lado a Rogelio. En este caso a Federico Martínez. ¿Por qué hay que、eh, votar a la doctora Noelia Domenigini?、Eh, hay que votar a la doctora Noelia Domenigini porque hay muchas ganas de trabajar, que creo que es lo fundamental que, que tenemos que tener、eh, para poder estar en un lugar público. Hay mucha, mu mucho deseo de poder hacer por la ciudad de Tandil.、Eh, soy una convencida que venimos de una gestión absolutamente agotada, sin voluntad política para un montón de, de aspectos importantes de la vida de los Tandilenses. Eh, y yo tengo todas las ganas el compromiso y la responsabilidad de, de representar a la ciudad de Tandil y, y poder hacer, en, en el tiempo que dure mi gestión, poder hacer vivir en una ciudad con mejor calidad de vida y más igualitaria para, para todos. Noelia, gracias por el contacto y este, que tengas buena mañana. Buena mañana, sí, sí. No, ustedes, gracias, muy amable. Gracias, amables. Hasta Que、luego. tengan un lindo día. Igualmente, gracias. La doctora Noelia d o m e n i g h i n i precandidata concejal por Unión por la Patria. En segundo lugar, ex delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Tandil.、Bueno.